En el 93.4 de la FM tu programa Las somos todas. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Porque... Un programa de la Asociación Hierbabuena de Cija, hecho por mujeres y algunos hombres. Feliz año a todos, a todas, de parte de este equipo de Las somos todas. Esperemos que el año 2014 no sea favorable y por lo menos no sea leve, ¿no? Eh, feliz año Valle, Gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo has entrado? Bien, bien. Que venga con mucho trabajo. Mucho trabajo, bueno, para otros. Para otro, <risa> hombre, yo ya he trabajado poco, pero bueno, Para los que trabajan A los que trabajan Bueno, feliz año Toñi Gracias, igualmente eh, ¿Cómo has empezado Hoy tu año? Divina de la muerte <risa> <risa> Un año muy especial para Un Toñi Un año muy especial sí. para mí Porque he dejado mi vida laboral Y ahora empiezo La profesional otra nueva, de la radio <risa> Otra nueva etapa, otra nueva fase de, de mi vida Enhorabuena Toñi Muchas gracias ¿Feliz año, Zulma? ¿Cómo has Gracias, terminado igual. el año? Mm, normal. Normal, ¿no tomaste uh -huh. uvas? Sí, sí. Pues yo no pude tomarlas todas porque me atragantaba Ah, oh, sí, sí, sí. sí Horrorífico. Yo me las tragué todas. Qué Imposible. <risa> las compraste muy gordas. No, Por que bien. me las regalaron. Ah, las miedas gordas, ¿eh? A solí pedodonado, no hay que periscopiar el incisivo. Como has dicho, a Solípero Donado no hay que periscopearle el incisivo, o sea, que haya caballo regalado no, no le mires el diente. Este. La que hablaba era Loli Cecilia, feliz año Loli. Hola, feliz años a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a la radio. Verdad que ya lo he echaba una de menos Y feliz año Sema. Bueno, pues Hemos tenido unas navidades, unas fiestas de navidad muy movidas. Este pueblo es profundamente navideño. Hablamos de nuestro pueblo de Écija. Le aprovecho para felicitar a todas las radios comunitarias del mundo mundial que nos escuchan. Y Écija, por si alguien no lo sabe, está en Sevilla, en España y... Es un pueblo muy navideño, le gusta mucho los belenes, ha habido 100.000 belenes, ha habido 100.000 reyes magos, ha habido 100.000 villancicos y ha habido inundaciones el día de Nochebuena para que no faltara nada. ¿sabes? ¿Qué será? ¿Qué será? Así para siempre. todos. Puertas una y, y lo de siempre. Pues yo no me enteré siquiera, me enteré al día siguiente. Sí, sí, pues no se ve que nos se ha afectado a ninguna, ¿no? No. Mejor, pero a mucha gente le dieron la noche de Nochebuena porque se inundaron y no por el río, no. sino por las alcantarillas, que no estaban, parece ser, que no estaban limpias, ¿no? Lamentablemente. Bueno. Eso, eso ¿no? pasa casi es siempre. Que cuando llegan las aguas, cuando las limpian. Es que con el aire que ha hecho, la, ha caído mucha... ...hojas... ...hojas de los árboles... ...y entonces... ...pues claro... ...las va arrastrando... ...y como no se limpian todos los días... ...pues se van acumulando... ...porque yo algunas veces... ...tenía un montón de hojas... ...en mi puerta... ...y dentro de mi patio... ...y claro... ...si no las limpian pues... ...y luego claro. la lluvia... ...pues se la lleva... ...lógico que tranquila... ...hay un servicio de mantenimiento... ...de alcantarillas... ...que lo lleva una empresa privada... Uh -huh. ...que parece que no ha funcionado bien... ...ajá... Uh -huh y bueno y un servicio de limpieza que, que tampoco funciona muy bien que se ha ahorrado porque hacen menos limpieza que antes claro. también privatizado no tampoco va bien así que bueno es que esto pasa todos los años Loli de cuando llegan las aguas las alcantarillas están sin limpiar eso es Todos los años igual. Sí, mm. pero no nos habíamos inundado así. Bueno, con, con las abastarillas. La pero ¿sabes? ese barrio se saldría con dos gotas que callan. No, no, ha llegado hasta barrios altos. ¿eh? Sí, se han ¿no? inundado en Laguita. Sí, eh? porque yo dije... O sea, es que, no, sí, lo había que había pasado. la calle Campronera y todo eso, como siempre. Le ha entrado por los... Como siempre, no, huela. No, no. ¿No? Más para allá. <risa> yo vivía en la calle Carrera más arriba con la que caeran dos gotas. Es que le ha entrado por los sanitarios. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, mí, ¿no? Sí, no, sí, yo me entraba sí, sí. En, en mi casa, era esto Una faena, desde luego no, Bueno, no también hubo conciertos de Navidad Aquí tenemos una de las intérpretes de un <risa> concierto de Navidad Cuéntanos, Loli, tu experiencia musical Oh, preciosa Bueno, cada año pues se organizan, como hemos tú bien has dicho, varios conciertos y uno de ellos está organizado por la Asociación de Amigos de Ecija es la banda del Cristo de Confalón dirigida por Miguel Aguilar y este año pues quiso tocar la Sinfonía de los Juguetes Y entonces en la Sinfonía de los Juguetes hay unos pequeños instrumentos que, como bien dice, los son dos juguetes. Es un, una sinfonía hecha para el divertimento, o sea que para pasárselo bien. Y nos llamó a unos cuantos, unas cuantas personas que si queríamos aportar nuestro granito de arena al concierto. Total, que me tocó los platillos y allí muy seria yo... ...esperando la, la entrada del director... ...para no equivocarme... ...de tocar los platillos... sí, sí. <risa> ...y estaba... ...el señor alcalde... ...las chicas galateas... ...estaba... Fernan, eh, ...Paco... ...el presidente los amigos de Ecija... ...¿cómo? ...de los amigos de Ecija... ...el presidente quizás... No, ...no, no, no pudo porque él no estaba... Eh, ...Juan Jesús... Eh, Paco Fernández Pro después estaba eh, Miguel Ávila que es el que ha sido el Melcho no Gass, Baltasar, Baltasar y Fernando Reina que estaba también y delegado de cultura sí y después también estaba eh, el arquitecto mmm, Fernando San Juan, no, Martín San Juan. San Juan bueno pues el concierto pues eso muy bien eh, creo estuvo. que Zulma también lo vio ¿no? Mm -hmm. Zulma viste el lo vi por televisión. ¿Y qué te pareció? No, pero vi una parte, solamente la de No importa, pero ¿qué te pareció? Eh, muy bien, es muy sí. muy destacable la actuación del, del muchacho y de y de todo el grupo. Sí. ¿Qué eh, son de la mi es la Banda del Cristo de Confalón, dirigida por Miguel Aguilar. Pero han estudiado y hay, aquí en... La... Están ahí, que están estudiando, hay quien han estudiado. Es, tienen Ellos también tienen montado una escuela de música, hay quien ah, va al conservatorio. Al conservatorio. Lía eh, está tocando violines también en la banda suenan ya los violines. Uh -huh. Tiene una calidad la verdad muy buena y la gente pues nos lo pasamos estupendamente y escuchándolos que siempre es un placer escucharlo. La verdad que es una escuela de música para la gente que no puede no tiene acceso al conservatorio. Ah. Y entonces le dan clases de música, que también lo tiene a Moezi. También lo tiene Moezi. Sí. O sea, y tiene. bueno, pues es una es una, una gran labor que hace, que gran está, labor que hace La verdad es que gente. tenemos tres bandas de música ahora mismo, aparte de la de corneta, o sea que Eziha mmm, tiene está mucho la Tiene mucha mucha uh -huh. Mucha gente que le gusta la música y que está tocando música y además que muy bien porque las tres bandas suenan muy bien. Bueno, también ha salido un personaje típico de Ejija que en una cabalgata que se llama El tientapanza. ¿Quién es el tientapanza? El tientapanza es curioso para la gente que no es de aquí. Sí, ¿cómo es? es? el el que decían antiguamente en de la ¿no? última noche la noche vieja. Antes de entrar al año nuevo, que si no te hartaba de comer, pues te sentaba la panza y decía al año. esto siempre lo hemos sabido desde niña, siempre. Que llevaba este año unos gigantes y unos cabezudos sí. muy graciosos. Y que han ido en la carroza con... Sí, también han ido en ellos, la cabalgata de la cabalgata. los reyes magos. Tenemos que decir que han salido del taller de, de Armenta, de... de Armenta y que lo ha organizado Juan Juan el de la Perla, exacto. Y Fermín ha colaborado. Sí, sí. Bueno, mucha gente. Y, ¿Y, y la eso, asociación ¿no? Nueva Florecer. Eso que han hecho que han hecho pues los trajes 3 años 3 saliendo tito pues, sí, pues yo todavía no, no lo he visto, había ido a verlo a la calle. Bueno, otro otro, bueno, perdona, voy a, ahora me acuerdo de un detalle de que uno de los músicos, Efigiano, está en la joven orquesta andaluza, que es es un hijo de Miguel Aguilar y además de que está en la joven orquesta andaluza también está en la orquesta esta internacional de, del directo ah, Barenboin Barenboin sí, sí, sí oh. o sea que fíjate si tenemos ecijanos y ecijanas por el mundo Bad haciendo hombre, y más ahora oh. últimamente <risa> tenemos muchos más sí, que, sí. que se van a trabajar van fuera a trabajar. Sí. Ah, hablando de trabajo eh, ¿Sabéis que ha descendido el número de personas paradas? Claro, sí, se, ido, ya, ¿no? se, se ha ido mira, la gente ¿eh? 147.000 menos que el año anterior Pero, sin embargo, la seguridad social Descendió en 85.000 O sea que... Mmm, Sí, es verdad que hay mucha gente que no está apuntada al paro porque se ha ido o porque ha desistido ya de apuntarse. Sin embargo, eh, en la Seguridad Social, aunque este último mes subió un poco, eh, han descendido 85.000. Y después hay que decir que en Andalucía ha bajado también 50.000 50 personas. Y que es un 34% del descenso nacional en Andalucía. Y en Écija hay 5.378 personas paradas, 303 menos que el año anterior. También muchos écijanos y écijanas están fuera. Sí, eh, muchas que conocemos y muchos que conocemos, sí. ¿verdad? Sí. Se han ido a trabajar... Pues a Holanda A Chile A Argentina A, a Brasil A Uruguay En sí, fin Pero bueno Justamente dicen que Andalucía Tiene ahora 7 millones de No, espérate 700.000 habitantes En eh, Sevilla Sí. que ha descendido la población. Eso me ha llamado la atención. Pero Ecija ha subido, ¿no? ¿La población? De Ecija. Sí, Yo he leído poco, que estamos sí. en 41.000 ya habitantes de Ecija. De Tenía 40.400. Ecija es uno de los pueblos donde hay un índice de natalidad mayor. Sí, sin embargo, España, un ¿eh? índice mayor de natalidad. Y el otro día me comentaron que iban a, a cerrar la... La sala de, de parto. Bueno, bueno, eso aquí, no, no te fíes. No, de aquí, no, del de no, hospital, no. porque decía que para que eso fuera rentable tenían que dar a luz tres personas diariamente. No, no te fíes de esas cosas, eso no puede ser. Yo no, no sé. Eso la, hay muchos bulos sobre el hospital. Bueno, vamos a poner una canción de Navidad de oh. Silvio Rodríguez. Bendito seas, río de mañana, futuro en que te avismas Vienen contigo esquirlas de infinito, aunque más breves cada día. Y también el hechizo inquebrantable, la nostalgia construir, la sobrevida, el vuelo de los pájaros que saben, la calma en que descansa la utopía. Si me concentro no te veo ni sé lo que anticipas. Si me recluyo en mis escombros, nadie me librará de tanta ruina. Pero si abro mis inviernos de par en par al verde de tu orilla, aprenderé tal vez con las distancias que separan tu fronda de la mía. Bendito seas, surco de mañana, con tu repetición de la fatiga, Desde una mano ancha y sembradora, te llegará el azar de la semilla. Mañana de candor, bendito seas, futuro, por llegar a la deriva, sin preses ni condenas, sin justos a la vuelta de la esquina. Estás aquí, futuro, hay que ampararte, los emboscados en la amanecida quieren acribillarte desde el miedo dejarte sin enigmas bendito seas leño del augurio mañana al convertirte en tu ceniza aceptarás las cifras de la muerte como una condición de la armonía el fin de año huele a compras enhorabuenas y postales con votos de renovación Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales me doy a hacer una canción A gente luzes estar de acuerdo todo parece afín al celebrar Unos festejan sus millones Otros la camisita limpia y hay quien no sabe qué es brindar Mi canción no es del cielo Las estrellas, la luna Porque a ti te la entre No tienes ninguna Mi canción no es tan solo De quien pueda escucharla Porque a veces el sordo Bueno, habéis conocido la inconfundible voz de Benedetti, ¿no? ...al principio de la canción, en la introducción. Esta es una canción de Silvio Rodríguez... ...que pueden escuchar en nuestro blog de Las Somos Todas... ...y también en el 93.4 de la FM. Repito, eh, lo pueden escuchar en el blog de Las Somos Todas... ...o en el blog de nuestra radio. Bueno, pues vamos con una entrevista... ...a un autor y mmm, estudioso del flamenco... Ecijano, nacido en Ecija y criado en Jerez, pero que eh, eh, viene mucho por Ecija, de hecho lo conocemos por eso, y ha escrito un libro con Monse Madridejos, que es una ingeniera informática y doctora en Historia de la Música de la Universidad de Barcelona. Y han escrito un libro precioso sobre Carmen Amaya. "Esta cantaora y bailadora de principios de siglo, que fue una figura irrepetible. Él se llama David Pérez Merinero. con la guitarra de sabicas, tangos, bailados y cantados por Carmen Amaya, que también interviene con las palmas, pitos o palillos. Pertenece esta pieza a una serie de grabaciones realizadas en Nueva York, los años 1955 y 1956. Y ponemos a Carmen Amaya porque se acaba de publicar en una magnífica edición de la empresa Bellaterra, el libro titulado así, Carmen Amaya, del que son autores Monse Madridejos, doctora en Historia de la Música por la Universidad de Barcelona y David Pérez Merinero, que además de matemático, informático, estudioso del cine, editor y profesor, es un andaluz nacido en Esija, criado en Jerez de la Frontera y residente en Madrid donde ejerce su afición al flamenco desde varios frentes, sobre todo a través de su página 3ww.papeles www.papelesflamencos.com. David Pérez Merinero ha tenido la gentileza de acercarse a este estudio 204 de la Casa de la Radio, Radio Nacional de España, en Prado del Rey, Madrid. Pues muy buenas noches, David, y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, buenas noches, José María, encantado. Ya sabes que nos une una vieja amistad y... Te he escuchado innumerables veces y encantado, insisto, de estar aquí. Pues existe una completa bibliografía sobre Carmen Amaya, con textos eh, biográficos, digamos, concienzudos, como el de Mario Boas o el, más recientemente, el de Paco Hidalgo. Pero, ante estos libros, ¿qué lugar ocupa el vuestro y qué lo diferencia de los demás? Bueno, nosotros lo que hemos pretendido es, eh, dicho así pronto, poner las cosas en su sitio, ¿no? Yo pienso que la biografía de Carmen Amaya era una especie de puzzle donde faltaban y sobraban piezas, ¿no? Los libros que tú has citado, meritorios, porque mantuvieron viva el, mantuvieron vivo el espíritu de Carmen Amaya, pero pecaban, pienso yo, de ciertos de ciertos desequilibrios, ¿no? Es decir, había, habían fechas que no encajaban. Había, concretamente, las filmografías, películas, que creo que falsamente adjudicadas. Había, insisto, cosas que no encajaban. Y creo que hemos venido a ponerlo un poco en su sitio, porque la vida de Carmen Amaya es, es compleja, es decir, es misteriosa. Le tocó vivir una época un poco convulsa. Eh, se fue, como sabes, en el 36... Eh, vivió una época es, es, excesivamente turbulenta, y eso hace que quizás vino tarde a España. Quizás todo esto lo podemos ir matizando, y eso todo esto ha provocado que, que la vida de Carmen Amaya todavía, incluso a pesar de que han pasado mucho tiempo de, de su muerte, 50 años, sigue siendo un misterio, ¿no? muchos aspectos de su vida. Vuestro libro sobre Carmen Amaya tiene un estupon, estupendo prólogo de Juan Marcés, ¿Cómo definirías tú este prólogo y por qué se le encargó precisamente a, a Juan Marcé, un escritor que yo personalmente admiro? Sí, sí. La, la... Cuando acabamos el libro nos planteamos bueno ¿y a quién le encargamos el prólogo? ¿no? Porque bueno nos parecía que, que era bonito completarlo. con un Y a mí enseguida se me ocurrió el nombre de, de Marcé. ¿no? ¿Por qué? Por admiración. Es decir, a mí Juan Marcé me ha encantado siempre Bueno, por admiración y porque dentro del ámbito de Cataluña yo quería que, que el prologuista fuera de ese, de ese ámbito o queríamos que fuera de ese ámbito. Voy a utilizar siempre el plural, aunque no por una obsesión o por un cardenalicia, ¿no? sino porque bueno somos dos autores y siempre hemos ido todas las cosas las hemos comentado y la verdad es que en este punto también estábamos de acuerdo. Es decir, que Juan Marsé era la persona adecuada para hacerlo. Y además, Juan Marcé había escrito hace años un artículo magnífico sobre Carmen Amaya, creo que hace como cinco años o seis años. Entonces, el, el, en realidad, el prólogo es un poco la puesta al día de ese, de ese artículo de Marcé. ¿no? En el prólogo, precisamente, eh, Juan Marcé recuerda que en una ocasión Antonio Gades, que trabajó con Carmen Amaya en la película Los Tarantos, como todo el mundo sabe, le comentó Gades a Marcé, refiriéndose a Carmen Amaya, que la primera vez que la vio bailar no pudo articular palabra y que después se dijo a sí mismo, olvídate de todo lo que sabes y de todo lo que deseas aprender, porque eso que estás viendo no se aprende, se siente y basta. Cómo interpreta David Pérez Merinero esas palabras de Antonio Gades. Hombre, yo creo que el, el baile de, de Carmen es un baile muy intuitivo, es decir, no sola, el, lo que él lo que Car Carmen lo que vamos, lo que Gades dijo de, del baile de Carmen, ya se lo aconsejó Vicente Escudero, ¿no? En un momento determinado, a principios de los 30 eh, se plantearon llevar a Carmen a una academia, ¿no? De baile, ¿no? Entonces, Vicente Escudero se escandalizó y le dijo esta niña no, que no me la toque ningún profesor. no Yo creo, creo que hubiera sido una desgracia que hubiera caído en manos de, de cualquier tipo de academia. ¿no? Garrotín, con la guitarra de Sabicas, el baile, el cante y los pitos o palillo de Carmen Amaya, también en grabaciones realizadas en Nueva York entre 1955 y 1956. Con la guitarra de sabicas el baile, cante y pitos o palillos de Carmen Amaya. Esta noche, en nuestro flamenco, acabamos de oír el garrotín. Nuestro flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Nacional de España, donde les estamos presentando el recién publicado libro, por ediciones Bellaterra, Carmen Amaya. David Pérez Merinero es eh, su autor junto a Monse Madridejo. Eh, David, ¿se puede hablar de precisamente acabamos de hacer un apunte sobre esta cuestión. ¿Se puede hablar de una escuela, en el caso de Carmen Amaya, o todo fue intuición e y fuerza ancestral? No, yo creo, yo creo que no se puede hablar de una escuela Carmen Amaya. Eh, Carmen Amaya, bueno, lo dicen los propios artistas, los bailadores, las bailadoras, es un caso único, y como todo caso único, creo que irrepetible, ¿no? Es decir que en absoluto, vamos, creo que no. Eh, sin embargo, vemos, y digo vemos porque podemos comprobarlo en los documentos pocos que tenemos, que son pocos, naturalmente, sin embargo, tenía un gran dominio de su cuerpo y una técnica amirable. ¿Cómo eh, una persona que no fue a ninguna escuela, a ninguna academia eh, de baile, cómo podía tener esa técnica, esa eh, perfección en la ejecución y además ese dominio no solamente del cuerpo, sino ese dominio del espacio donde estaba bailando, del escenario, ¿no? Se ve esos grandes escenarios gigantescos y ella como una eh, pulguita blanca en claro, medio. Claro, eso yo creo que es pura intuición, es decir, eh, es como intentar explicar por qué John Ford tenía ese dominio de los grandes del Gran Cañón del Colorado, decir, es intuición Yo no creo que eso se pueda se pueda aprender. Es decir, muchos han intentado imitar tanto el baile de Carmen como la construcción de los espacios de, de John Ford y es imposible. Suena a pastiche, suena a, a, a falsa creación. ¿no? Es decir, que algo absolutamente natural con lo que ella nació. Yo pienso que sí. Yo pienso que, hombre, aquí nos meteríamos en disquisiciones sobre cuestiones genéticas que creo que tanto a ti como a mí nos vienen nos vienen un poco largas, ¿no? Yo creo que es, insisto, en la intuición. Yo pienso que esa, esa concepción de, del, del baile, de control de espacio, eso es, es difícil. Lo vemos ahora en, en las bailaoras, como, eh, en algunas bailaoras, sin citar, cómo las vemos bailar y sabemos perfectamente hasta en qué página lo ha aprendido, ¿no? Eh, sin embargo, vemos bailar a Carmen en las pocas ocasiones que, que tenemos de verla, porque prácticamente están los, los, los bailes que hizo para las películas y algunas pocas grabaciones, ¿no? No, no, uh -huh. ¿no? no tenemos muchos sitios donde verla, pero lo que vemos allí, vemos que es que no es un baile pautado, es decir, es un baile que, que supongo que sale de la sangre, ¿no? Sí. Estamos poniendo unos unas piezas de cante, baile y también pitos, palillos, que es importante ese, ese elemento rítmico que ella utiliza con un, un prodigio en los dedos. Pero la guitarra siempre es la magnífica de Agustín Castellón Sabica. Tú nos puedes hablar un poquito de esa pareja, Carmen Amaya Sabica. Uy, es una pareja que la, de la que me gustaría incluso no lo haré porque con este libro creo que me corto la coleta de la escritura flamenca pero daría muchísimo juego daría muchísimo juego eh, porque es una tiene mucho misterio dentro aparte de la, de, la, de la perfecta pareja que son ¿no? eh, hay una, una complicidad absoluta ¿no? yo creo que se debían entender eh, ni siquiera con la mirada es decir con los efluvios que salían de, de la guitarra y los efluvios que salían del, del cuerpo ¿no? es una, para, una pareja mmm, eh, que la adjudicaron en Estados Unidos la adjudicaron romances que no sé si ciertos o no no vamos a entrar aquí en la crónica rosa pero es una película es una, perdón, una, una pareja que daría para, un, para una película si alguien se atreve con ella eh, daría juego daría muchísimo juego no solamente artístico, ¿no? sino de dramatización. De, de relación entre las personas. Entre las también. personas, ¿no? Es decir que... Pues aquí tenemos la famosa Rondeña, que no es Rondeña, que es Taranto, una composición guitarrística de Sabica donde mezcló la Rondeña de Montoya con la minera imponiéndole la estructura rítmica de la Sambra, lo que dio como resultado ese taranto rítmico para la danza flamenca que baila y canta Carmen Amaya. Ay, que de la sierra sois cerradons. I para selve con la guitarra de Savi Castaranto, cantado y bailado por Carmen Amaya, nos acompaña David Peremerinero, autor, junto a Monse Madridejo, del libro Carmen Amaya de la editorial Bellaterra que les presentamos esta noche. Fred Asther, Gian Cottón, Eh, Chaplén, eh, Greta Garbo, André Morúa, eh, Leopoldo Tzokowski, Arturo Toscanini, el gran Orson Well, entre otros muchos, se deshicieron en elogios hacia Carmen Amaya. ¿Fue un artista de dimensión internacional? Eh, toda la dimensión internacional que tenía Hollywood en aquel momento, que, que no era poca, ¿no? Es decir, eh, Carmen Amaya tuvo... Momentos de gloria en, en Hollywood, no demasiado tiempo, como se piensa. Es decir, que ya sabéis que, que ella estuvo en México en el año 40, fue contratada por el famoso Soluroc, el pulpón de Hollywood, y, y tuvo un lanzamiento espectacular. Es decir, a la semana de, de estar en el Visconver, era una estrella. Era una estrella que salía en prácticamente todos los periódicos de Estados Unidos. no Esto duró poco. Duró cuatro o cinco años, que fue cuando hizo las películas en Hollywood, etcétera. ¿no? Y durante esa época eh, el todo el mundo de Hollywood consideraba que que tenía que invitar a Carmen Amaya. Es decir Carmen Amaya tenía que estar en todos los saraos que se organizaban en Hollywood. Y eso es lo que le dio la proyección, esa llamada proyección internacional. Esto ...por razones que... ...sería larga de explicar... ...supongo conflictos con el propio Uroc... ...le hace considerar la posibilidad... ...de venirse a Europa... ...y fue cuando ella en el año 47... ...vuelve a Europa... ...y arrastra ya todo ese prestigio de Hollywood... ...que nunca la abandonaría... ...es decir, ella... ...sería la estrella de Hollywood... ...que se había fraguado en esos años... ...del 41 al 46, digamos... ...murió joven... ...Carmen Namaya con 45 años aunque parecía mayor de esa edad. Su mirada era todo un misterio, un enigma. Nacida en el barrio gitano y chabolista del somorrostro barceloné, fue la gran estrella, como tú acabas de decir, David, de los escenarios del mundo. Y brevemente, ¿cómo situaría David Pérez a Carmen Amaya en la historia del baile? Con breves palabras. Yo creo que es un, un astro aislado. Un astro aislado, así que ilumina todavía, nos ilumina todavía, pero es aislado. No creo mmm, que tengamos una continuadora de Carmen Amaya, ni creo que la vayamos a tener, ya lo hemos comentado antes, es, es imposible. Es un astro que nos ilumina, no es poco. Pues aquí tenemos Bulerías, con la guitarra de Sabica, cante y baile de Carmen Amaya. David Pere Merinero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. ...gracias por tu magnífico libro... ...escrito junto a Monse, Madrid Dejo... ...Carmen Amaya... ...que recomendamos muy vivamente... ...a nuestros oyentes... ...David, un fuerte abrazo... ...y hasta muy pronto. Muchas gracias José María... ...y te deseo, como decían los viejos flamencos... ...salud y libertad... ...para ti y para tus oyentes. Pues muchas gracias... ...y aceptamos esa salud... ...y esa libertad. La salud, como sabes un poco tornadiza en estos tiempos y la libertad ya ni te cuento. <risa> Esta sección también incluimos cine. Eh, y ya hemos hablado del libro de Carmen Amaya, vamos a hablar de una película de una película famosa que porque hace 36 años que murió su autor, su intérprete principal y director Charles Chaplin, 36 años hace que falleció. Y hemos encontrado por ahí, un, la película es El dictador, ¿la habéis visto? ¿No? Pues es una película de culto, hay que verla. Y tiene un discurso al final de la película que no tiene desperdicio y que recomiendo a todo el mundo que lo escuche, eh, si no es aquí, pues luego tranquilamente en, en YouTube o en nuestra página web o...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 En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y de la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. ¿Quiere decir algo? Bueno, ya que hemos, acabamos de pasar eh, los Reyes Magos y cada año pues dejan lo que es el Premio Nadal. Ah, sí. Este año, pues el Premio Nadal 2014 se lo han concedido a Carmen Amoraga, una escritora y periodista que obtiene el galardón por La vida era eso, una obra que retrata las relaciones humanas en la era de las redes sociales. Bien, pues ahí está. Muy bien. Vamos con nuestro espacio verde, entonces. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar. El caballo en la montaña verde. Bueno, Toñi, asalto al último kilómetro virgen en orihuela en orihuela muy bien pues se trata de que el último kilómetro de costa virgen de orihuela mmm, van a hacer un una van a traer casas más decirlo así van a ser casas por construir van a construir casas porque en eh, Sí, porque uno de los defensores más... Iban. Iban, bueno, ahí vamos Porque uno de sus defensores, que estaba más concienciado, que era Verde, que entró en coalición con el PSOE, pues lo van a, le van a presentar una moción de censura por el PP y lo van a echar de aquí. Entonces, es la única zona sin protección que tiene, que además permite ver el mar... ...desde la lejanía a los 16 kilómetros de costa... ...y es el quinto término municipal... ...más grande de España... ...entonces estaban ellos buscando... ...este junto a otro... ...buscando argumentos medioambientales... ...para detener este plan de urbanización... ...de Calamosca... Eh, ...un proyecto que fue aprobado... ...por el anterior ejecutivo del PP... ...para levantar 1700 casas... ...tú uh. ves como yo llevo razón... Eh, Y, y entonces, ahora, claro, como los únicos defensores eran ellos... ...pues ahora, con la moción de censura, como ellos son mayoría... ...pues van a la calle, a pesar de que el gobierno que está en Orihuela... ...tienen cinco de los doce concejales que tienen en el gobierno... ...están imputados o condenados. Eh, y han decidido acabar con el mandato de este hombre... ...de Guillén, eh, que es un profesor de música de 56 años... ...y que ha batallado contra el poder y el dinero... ...además en esta región 30, el 30% de los casos de corrupción... ...de esta región tiene como elemento común el cemento... ...y lo que es, significa el, el ladrillo... ...además en esta costa se han construido 40.000 casas... ...de las cuales solamente 10.000 tienen su, la cédula de habitabilidad... Y, y el urbanismo ha sido de tal forma tan salvaje que eh, han construido piscinas privadas en, en, en sitios públicos entonces este proyecto urbanístico fue aprobabada por la mayoría absoluta en 2007 con una con su alcaldesa mónica lorenzo hoy que está en la eh, en en ...la oposición y además está imputada en dos causas... ...y con posibilidades de imputarla por una tercera... ...entonces los socialistas denunciaron en su momento... ...la inexistencia de un estudio que viera el impacto ambiental... ...en esta zona... ...y, y entonces no lo, no lo han hecho incluso... ...se ha ido la Unión Europea, ha visitado la zona... ...y le envió una carta recordándole al Ayuntamiento... Y a, la, ...y a la Consejería de Medio Ambiente... ...que el proyecto necesitaba un informe... ...de impacto ambiental del que carecía... ...además este acalamosca es un espacio... ...de 600.000 metros cuadrados... ...que cae en forma de acantilado... ...sobre una cala que está alejada del paseo marítimo... su agua están dentro de un área de protección marítima... ...en tierra viven dos especies... ...una de ellas que es el caracol... ...tudorilla que está en amenaza de extinción... ...y las arillas de cabeza de gata... ...una planta que solo se localiza... ...en pocos puntos de la península... ...además de en este sitio, en Baleares, Cerdeña... ...o en el Magrés... ...y eso es lo que quieren quieren construir y quitar. Bueno, pues yo te voy a dar una buena noticia, Toni... Sí, lo... ...porque lo acabo de ver... Lo acabo de ver antes de venir al estudio y resulta no no ha prosperado la moción de censura. Ah, me alegro, me alegro. Al hombre no lo han echado porque había dos concejales que eran que le daban la mayoría absoluta, independientes, y al final ha prevalecido la cordura hombre, y mal. como el hombre va a seguir, pues seguramente no se construirá me en, me alegro, me alegro. en Orihuela. Me lo alegro, he visto eh, porque... Sí. Eh, ha sido a última hora ah, así que eh, empezamos el año con buenas noticias efectivamente vamos con Frivolidades ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca Va tanto como destaca? Pero ella dice al verlas en ese plan la que quiera convertirte es que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde bueno, ¿os gusta hacer crucigramas? Bueno, a mí tanto como crucigrama, a mí me gustan más los autodefinidos, la sopa de letra que sería como una variante del crucigrama. Bueno, pues a mí de vez en cuando lo hago, pero tampoco me es que se pierde, bueno, se gasta mucho tiempo en hacerlo, ¿no? Depende, porque el hombre que lo oye... Bueno, hay concurso y lo hace hace una multitud en poco tiempo. <risa> sí, <risa> así, es verdad. Así que, sí, ¿no somos un, nosotros un que campeón, no tenemos... Un, hay un campeón de, <risa> sí. de crucigramas, ¿no? No tenemos esa agudeza mental. Bueno, pues se cumplen 100 años del, inventor, del invento del crucigrama. El 21 de diciembre de 1913 que se llamaba entonces puzzle de palabras cruzadas y lo, lo inventó un periodista que se llamaba Arthur wine en live de liverpool y emigrado en Estados Unidos eneu Unidos eh, Tonyny ¿Algo más? Efectivamente, tenía eh, forma, era con forma de diamante, tenía 31 definiciones, además de una palabra ya escrita, y, y esta instrucción dice, llene los pequeños cuadrados con palabras y se adecue a las siguientes definiciones. Aunque ya a finales del siglo XIX en Europa se habían intentado varios, pero no tuvieron continuidad. Pero lo gracioso es que este hombre, el que lo inventó, mmm, no lo patentó. Le preguntó a su jefe que, que por qué, claro, trabajaba en un periódico y que por qué no lo hacía. Dice, ah, eso es una moda pasajera, eso va a pasar. Y, y entonces, pues, no ha ganado ni un duro con, con ello, uh -huh. que fue lo que ha comentado la hija. Bueno, pues, os recomiendo que veáis, hay unos crucigramas que vienen en el país que son muy graciosos. Eh, un tal Mambrino Que, que mezcle, hace unos juegos de palabras Y no es solo el crucigrama Ya ha evolucionado No es lo típico de las palabras Sino que también hace Juegos de palabras, acertijos Y es una, una técnica Bueno, interesante ¿no? Bueno, pues vamos a poner Una música ya clásica En esta época Del concierto de Año Nuevo Que no puede faltar que, como decíamos, este año lo dirigió Barenboi. Extraordinario. Que, extraordinario concierto. Y hay que decir que este hombre eh, tiene un, una orquesta, como antes decía Loli y Cecilia, de personas palestinas, judías, españolas. Y que, que residen en Sevilla. Y que residen... Es en Sevilla. Sevilla, exactamente. Y está haciendo mucho por la unión de las culturas y de los pueblos, ¿no? Verdad que sí. Sí, sí. ¿Este qué? ¿El concierto que sale en la televisión todo Sí, sí. Al ¿Sí? principio, el día 1 El día 1 no, Sí, yo sí. Mi conchi le encanta verlo. Es concierto para la resaca. Mi conchi le encanta <risa> ¿Y yeah. resaca ese, ese día? Bueno, no Para que. Que... pero está bien, por la mañana estás así medio adormilada, no, no. porque por la noche, con resaca ah. o sin resaca, eso, te es, despierta eso. la música. Y te echas ahí en el sofá a ver el concierto de Año Nuevo. Y nosotros no estábamos en el sofá, estábamos la limpiando de, de, de todo Radesky, la noche antes. ¿no? Bueno, pues ahí queda. Pusieron, no sé si lo visteis, un reportaje sobre lo sobre los preparativos sí. del concierto. Ostras, fabuloso, ¿eh? Sí. Oh. Fabuloso. Cómo se despliega allí la técnica, cómo se despliega todo el mundo, cómo sí, sí. cómo cómo se hace que parece una obra de teatro poniendo Pero cómo trabajan tan sincronizadamente sí. y con tantos bueno, medios. Así se ve el documento, pero el documental, supongo que tiene sus cosillas pero no, no, no. Ah. Y lo del diseño de las del vestuario. Ah, qué bárbaro. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. La verdad que el documental me encantó. Sí, sí, a mí me encantó es las entrañas del en de la teatro Colombia me Argentina, me Argentina me conci el concierto es de unas cosas. ¿Eh? Que vale un millón de pesetas cada persona que está viendo el concierto. Sí, sí, sí, Puede ser, bueno, y le dije yo digo, ¿mica, cuánto millones hay metido allí en este palacio? Para entrar, para poder comprar una entrada, primero estás durante unos años apuntada para un sorteo para poder comprar. Cuando ya estás ha, ha sido entrada en ese sorteo, sorteo, entonces entras a comprar. Pero estás en, en esperando. Sí, esperando en esperando. Ay, Es algo... Es espectacular. Vaya, desde luego participar en ese concierto cuesta muchísimo llegar. Pero bueno, se ve allí la gente muy contenta y muy... Estaba Julie Andrews. ¿La viste? Sí. ¿Eh? Siempre hay personaje. Yo creo que está siempre la Julie Andrews. No sé. A mí me suena de otras Yo veces. Yo la vi este año. Sí. Mm. Hablando de música, vamos a hablar de una mujer que falleció este mes de diciembre, una que le llaman la gardel con polleras. ¿La conoces, Zulmán? No, no, no. Hombre, es que Zulmán es Zulman más joven que estamos, ¿eh? No, pero no es por eso, no, no es por eso, no. Es que a mí no no, no me interesa mucho la música de tango, excepto este, la, lo de Dixépolo, y lo que refleje, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico que hay algo interesante, el aluvión de las distintas nacionalidades que llegaron, los distintos problemas en las clases bajas y también en la descripción eh, hay otro tipo de música también para las clases altas y es muy interesante el, la descripción de la de los problemas o, o de las situaciones en ese sentido pero lo has demás... visto el eh, un una película un documental que se llama tango que es de hilo eh, tú aura sí sí me, sí, me gustó mucho sí. magnífico sí, sí sí sí bueno pues esta mujer yo no la conocía se llamaba nel y omar ¿Mm? eh, y estaba equiparada con carlos gardel Y la verdad que cantaba muy bien y además cantó hasta los 100 años el último el último recital lo hizo con en 2011 con un siglo en el pabellón deportivo Luna Park en argentina eh, era una mujer que se declaró peronista peronista y estuvo exiliada 17 años cuando el golpe militar eh, en 1955 derrocó a perón. Y, y tuvo que esperar hasta mediados de los 60 para volver a los escenarios, eh, aunque ya no cantaba una canción que se llamaba, no sé si la conoces, La Descamisada, que era defendiendo a, a Evita y a, y a Perón. Uh -huh. Y bueno, es interesante como la historia del peronismo, ¿no? Ella defiende el peronismo como un movimiento a favor de las clases humildes. Pero mmm, hay diversos momentos, ¿no? No estoy yo muy puesta en esto, pero me parece a mí que hubo ciertas tendencias de derecha, de izquierda. pero Claro, no es... porque es un movimiento. Y en, en un movimiento entra derecha y... Y, y centro, izquierda regular, no, tal vez alguna corriente, pero en fin. Él se declaraba justicialista, no... Muy popular, ¿no?, quizás. Es populista. Populista. Pero no hay que olvidar que Perón uh, tenía la influencia porque tanto él como ciertos militares chilenos se educaron y estudiaron en Alemania y en Italia y te, era un admirador eso poca gente a lo mejor conoce ¿un admirador de qué? del fascismo de alguna manera del dominio de las masas porque es muy interesante mmm, ver eh, tanto en el caso de Eva Perón Eva Perón era extraordinaria la conexión que podía lograr con la gente las pero masas, era una persona pienso, ¿no? Eh, eh, que no tenía conocimientos políticos, pero sí intuición y, y conexión con la gente humilde, porque ella venía de... Ella de lo casación. hacía un poco en plan caridad, ¿no? En plan asistencia. No, no, no. No, no, no, no, no, no derechos. No, justamente se distingue de las señoras de la beneficencia que eran las señoras ricas que hacían toda esa Ajá. cosa ella da hay una palabra muy interesante que utilizan dignidad es muy interesante eso pero está mezclado con el populismo también muy interesante pues esta mujer Nelly Omar eh, bueno se declaró peronista y, y murió con 102 años ¿eh? A mí me llama la atención la tesitura de su voz, porque escuché algunas grabaciones y cómo podía conservar los agudos, pero bien. Es que es increíble la voz, cómo la cuidó. Uh -huh. Vamos a escuchar una muestra. del pasado en esta calle tan humilde tuve ayer detrás de aquella ventanita que han cerrado la clavelina perfumada de un querer aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar río de mis sueños más ardientes pobre cual las ropas de tu gente para mí guardabas toda la riqueza y yo vivía la tristeza cuando te di mi último adiós A cantarte viejo amigo Perdonar Los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Por esta calle iban las pálidas auroras ¿Qué os parece? qué voz más bien, bonita no, no, estamos muy bonitos cantando y bailando lo, que yo lo digo, curioso es la edad ¿no? que... con esa edad que pudiera cantar así sí. bueno pues ya vamos terminando con las convocatorias para la próxima semana ¿eh? los próximos antes quería yo hacerle una pregunta a Zulma porque no sé esto de las polleras ¿qué es? hay falda Yo me he imaginado algunos pantalones bombachos no, o no, así, no, no, falda no. Falda. Se falda, se le llaman polleras Ah, ya está ¿sí? Mírala cómo viene, mírala cómo baila Con su pollera colorá <risa> Me acordaba de eso <risa> ¿Todo, todo? <risa> Bueno, venga, ¿quién empieza con las convocatorias próximas? Uh. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Bueno sí. Venga Vamos a ver Tenemos por aquí una muy interesante e importante para Écija, es la 22ª ruta de Carlos III, el 12 de enero. Voy a empezar por lo último casi, ¿no? Sí, pues lo, lo primero, lo <risa> que hay que decir es que si alguien se ha quedado sin ver la exposición de Playmobil en el Casino de artesano que se dé prisa porque ya el 9 de enero es el último día. Por cierto, ha tenido mucho éxito esta exposición, ¿eh? Sí, sí, Y además sí. es muy bonita y está muy bien hecha y ha sido, verás, digna de verla. muy trabajosa, muchos sí. detalles. Muchos, muchos, sí. Detalles, sí, sí. Mucho, mucho, sí, sí. Pero, y, y hay otra cosa que quiero decir de aquí, que es que han hecho un documental sobre, de presentación, ¿no lo visteis de la exposición? Precioso, ¿eh? Ah, vale, Precioso, de vale. una buscarlo. calidad... El, eh, el, una productora que lleva a Fernando Pérez sí. que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama vale. es, es muy bonito, ¿eh? merece la pena verlo de verdad y cómo iban montando sí, para la exposición sí, una cosa muy bonita de verdad y muy original nos enteraremos de cuántas visitas ha tenido pero yo creo que son miles Dice, yo he leído que ha tenido 20, de momento 20.000 visitas Y que entre un, un 60% y un 70% dice que han venido de fuera. Sí. Dice ahora en los últimos días cuando se estaba viendo más gente de, de aquí de Cijá. Bueno, pues que es, yo lo que veo es que está muy para los niños chiquitos que han llevado de los colegios. Sí, sí. Eso sí. Sí. Porque mi nieto mi nietos le van a llevar, no sé si los habían llevado. Y estos niños tan chicos, con tres años aquí no ven bien la figurita. Eso es el pego que yo le veo... Sí. ...pero además... ...yo, mmm, ¿yo que coste que no lo he visto... yo sí, que ...pero sí, que nosotros no... O, o los hijos... Los, ...la juventud de ahora que tienen 28, 30 años... ...son los que realmente... ...han disfrutado... Campo, lo, sí. el mundo del Playmobil... ...porque Pero, yo me acuerdo de claro. mi hija del Playmobil... ...ahora ya los niños de ahora chicos eso no los conoce porque no, mi nieta sí. fue vuelto, han han que no le han gustado han vuelto Toño sí, y, sí, sí ya, ya o sea, me se ha echado mexicana porque, por el pueblo no sé si ha dado la coincidencia porque ahora han hecho en los medios de la televisión han salido muchos anuncios de los Playmobil no, está uh -huh. precioso de luego está hombre era mmm, Puta, era un juego que les encantaba a los niños y a sí. las niñas eh, porque era un juego ahora quizá eh, no estaría homologado porque es peligroso es verdad que bueno que tiene una que pieza ser, muy pequeñita porque tienen unos unos detallitos muy pequeñitos sí. pero la verdad que les encantaba eh. mi hijo por ejemplo era su juego preferido vamos se pasaba horas montando eso Bueno, tenemos también el día 11 a las 12 del mediodía en la calle Cinteria una reunión de antiguos socios y socias del Teleclub de Cijes. Ya hablamos aquí de, del Teleclub como vanguardia de la cultura en los años 60. Y hay una exposición con fotos entre en, cuya entre quién entre los personajes de las fotos Se tú? encuentra una joven Loli Rodríguez Muy joven hoy Eso no me lo voy a perder Pero muy reconocible ¿eh? ¿Sí? Tengo que decirlo no. <risa> O sea que no has cambiado mucho <risa> oh, Igual, igual, igual muy bien, muy bien. Iremos, iremos, ¿Dónde iremos. podemos ir a ver eh, La ¿Vale? exposición? ¿Vale? Al Palacio de Benamejí Hombre, iremos, Ya seguro. está abierta hasta sí, el 29 sí. de enero Para sí, sí. en tu tiempo De juventud sí, está igual, igual <risa> Bueno. ...después está la quinta edición de los Premios al Patrimonio... ...de los Amigos de Écija, no lo la li... ...la quinta... ...la decimoquinta, quinta, uy, perdón... ...que sí. se van a entregar el día 19... ...de enero de en, en enero. el Palacio de Benavés ...muy bien, también... Eso. ...el concurso de relatos Vitoria Sendón... ...que, que acaba un... el 18 de febrero... ...exactamente, que todo el mundo se puede apuntar... ...y bien, sobre el tema de la igualdad... Eh, uno, es un concurso de relatos cortos que se hace ya hace ¿cuántos años? hace um, ya bastante no sé cuántos no años, muchos ya eh, en honor de la filósofa feminista Victoria Sendón y después está la vigésimo segunda ruta de Carlos III que es el 12 de enero el concurso de fotografía de la raíz ¿De la Asociación de Disminuidos Psíquicos de eh, la ley. Y tengo que decir que la Ruta de Carlos III hay inscrito hasta el momento 1.700 corredores. Madre y, mía. Y no ha acabado todavía el plazo. Y el más veterano tiene ahora mismo 69 años. No. Han venido, están inscritos de Argentina, Paraguay, bueno, aparte de Extremadura, Ciudad Real, del Magrés, etcétera, porque también vienen de fuera Ay, sí, sí. ah mira qué interesante uh -huh. está muy bien bueno eh, de, mm, no he dicho que el concurso de fotografía de la raíz que se llama que lleva el lema familia emociones y discapacidad termina el 15 de enero de 2014 lo pueden ver eh, en la página de, de la raíz Ay. y algo más yo creo que ya no Bueno, pues entonces vamos a terminar este programa ya. me dé que felicita a mi nieto que cumple sí, 23 años. No. Hoy, pues tengo tres cumpleaños. Hoy, mañana y pasado. Qué bien, qué divertido mi nieto hoy 23, mi lleno mañana 46 y mi esosito que cumple 16. Yo quiero saludar a Mercedes de la empresa Tapi Tapi 5 que dice que nos escucha siempre. Ah, Mercedes, claro. muchas gracias por ser una buena oyente nuestra. Bueno, pues ya terminamos con un coro, no sé si lo habéis visto, de 15.000 personas cantando ¿En todas a la vez. ...para poner ese en orden... ...que se ve en un vídeo... que se, ...un vídeo... ...sori, mail ...y... ...bueno... ...es digno de verse... ...de verdad en YouTube... ...son 15.000 personas... ...¿en dónde? ...¿de dónde? ...yo no sé dónde son... ...yo creo que son de Ucrania... ...o de... Ah. ...o ah, de ...sí, sí... ...está muy interesante... el ordenador... No hecho, ¿no? ...bueno... Pues decir que nos pueden escuchar uh, en, la, en el 93.4 de la FM y también en, a través de internet en la página de la Somos Todas o en, o en, la, en, la, en la página de la radio que se llama radiolibre.hlibre.es Y nada más. Muchas gracias y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las somos todas.